Transmite a M690, K24 en Radio, una radio como a vos te gusta. Así que para muchos es una brudería esto. ¿Sí? Sí. sí. Qué bueno. Lo bueno es que se reunieron. No sé, yo no me reuní con nadie. No, no, es que se reunieron los dirigentes con De Felipe. Ah, no sabíamos. Me parece muy bien ¿Nosotros pedíamos eso? Sí, por lo menos yo pedía eso Para definir quién se queda, quién se va ah, para se reunieron? Y para tener jugadores ¿Y para distender el contrato? No ¿Y para rescindir el contrato? Mm, no sé Porque hay dos versiones, ¿viste? tal bueno, Pero después lo, lo vamos a hablar Hay muchas versiones de, de, de la continuidad o no de, de Felipe. Yo creo que está todo dado para para que siga si es, él... Si a, ¿Cumple el objetivo Si él acepta. ¿Vos visto cómo es esto? Pero, ¿Se acepta qué? ¿Dirigir a Vélez? Sí, no, se acepta los jugadores que le van a traer. Él dijo, fue muy claro, ¿no? Pero él va a poner una lista, imagino. Va a poner una lista, como dice Diego, de prioridades. Ahora, después de jugadores... Calculo que lo van a elegir Algunos dirigentes <risa> Me agarró un tembleque Y no por ahí los mismos Entonces me la... me Me destemblequeo Si, ¿Sí? se va a consensuar un poquito más Usted no cree nada Hoy le dije a dos Es un escéptico <risa> Hoy le dije, le dijeron a ustedes los joder Dejen de echar las pelotas A quien le dijeron A unos muchachones que me encontré en el club Le dijeron a ustedes, ya está, está Basta de que elijan lo mismo Están ahí porque quieren estar... Ah, no creo que se están así. Esto me está poniendo nervioso. sí Qué quilombo, ¿no? de qué Quilombo de cable, viejo. Quilombo de cables, no, está no, no, rey. Bueno, vamos a arrancar este Vélez a fondo? ¿Usted tiene algo por opinión? ya luca con esa carita, con ese jopito lindo? No. Qué? Está de más jovenil. Rol Codina quería que le renueve el contrato. ¿a? ¿De Felipe? No. ¿Por qué hay que renovarle el contrato? Si se va a quedar, hay que extenderse los seis meses. ¿Por qué? Porque no puede tener contrato hasta mitad de campeonato. ¿Por qué? Porque no es serio. Y por si cambian si cambia la comisión directiva. La comisión que llega. ¿Qué es serio que no es serio? Ya lo hablamos, que pero, pongan en una cláusula que la comisión entrante decide si correcto. continúa su seis meses o no, pero el tipo tiene el contrato por un año, tiene que planificar un torneo anual. No puede planificar un torneo cómo, seis meses. ¿Y cómo si planifica anual y la nueva comisión no lo quiere? Absoluta responsabilidad de la próxima comisión directiva. Esta comisión tiene que hacer las cosas seriamente. Quién ¿Tendrá que pagar eh... No, si por no, una, no, cláusula no. No, una cláusula recesoria A ver El técnico de la comisión tiene que hacer las cosas serias De acá a un año Si a 6 meses la comisión entrante decide otra cosa Será responsabilidad de esa comisión entrante Si, sí, pensándolo bien Yo no, no veo mucho Yo creo que se puede hacer también El técnico puede planificar lo que pasa también, Después Diego... si sigue el círculo de Fortín calculo que capaz Mismo el círculo de Fortín no quieren que siga de Felipe Los que ganen Bueno, algunos no quieren yo, no, que... yo estoy seguro que algunos no quieren no, algunos quieren que venga Pelegrino ya mismo Y ya hablaron Por eso eh... Ya por lo menos hablaron, preguntaron Hoy el único técnico que aparece El sea. contrato está bien, fue por 18 meses Porque iba este iba a ser de transición claro, bueno, disprol... A ver, la desprolijidad del fútbol argentino Tampoco se la tenemos que achacar a A, a, a lo de Vélez, no sé me dijeron que por ahora no, por ahí esperan que campeonato es el de la B que se viene, eh? el de la B nacional el próximo 25 fechas, todos contra todos 6 descensos 6 descensos como 25 fechas, 25 equipos 25 fechas son son 26 equipos y no sé cuándo son, pero son 25 fechas porque este campeonato tiene 46 fechas ¿no? es muy, muy largo el campeonato son 23 a doble ronda puede ser no, no, pegando, no. El que está terminando ahora Si, ¿Sí, doble ronda Si, esa doble ronda, sí, ronda No juegan dos veces, chica ¿Voy? Doble ronda ah, Como es el clásico No, no, pero esa oh, doble Me parece que es cínico ¿Cuántos ¿no? equipos son? No, son un montón, son un montón. Bueno, 24 Yo ¿no? leí 25 fechas ser, ¿eh? Yo leí 25 fechas y 6 descensos Por promedios, eh Mamita. Por promedios Chau, saluda enamorón Que pone un pie en la B Y vuelve <risa> <risa> No, que está complicado solo lo para este para este también juegan contra el equipo de Omar Azad Olboys Olboys el el, el, el lunes el, el jueves no el lunes no, jueves no, juega no, no, Copa, juego, Argentina. Copa Argentina el lunes ah, no. el lunes 19 horas si sí, son 46 fechas 46 fechas van 30 faltan 10 11, 11 partidos cuando va a terminar ese campeonato no sé, semana. para mí <risa> pero, bueno, Entre semana que le pegué ya ella, Lucas claro, Entre semana, si haces todo el tiempo Entre semana, lo terminás en... No, pero hasta hasta julio, ¿no? En cinco semanas se ahora, Y por la vez siempre Jugó la selección, jugar, si jugado, no hay problema eh, la puede ser que estiren, Porque puede como ser no hay jugadores bien. Que vayan a las elecciones No va a parar nunca esto tiene que jugar Empezar a meter fecha entre semana Después hay que ver cuándo arranca, por eso 25 fechas. No, pero no, vos hiciste que tiene la fecha calendario. no, no, no. Bueno, vamos a arrancar este Velez a fondo de, de martes con un Te va a confirmar. Con muchas novedades eh de todo un poquito ahí. Hoy así que vamos a hablar de eso y de de mucho más, ¿eh? Con Diego Rodríguez, con Nico Godina, con Gianluca Polli, con Pablo Pino que termina de hacer su programa de los tribunales Que viene No viene Palopino No Entonces no lo nombras Mañana viene mm, Eh Famit Sebastián Medoni Muy bien ¿Sí? En el estudio para hablar No sé de qué ¿Solo con la estatua? Con la estatua Entonces viene con la estatua O sea estatua. mañana presentamos la estatua Mañana presentamos la estatua Bueno Entra ojalá, acá que, Ojalá que pueda ¿Pueda no, venir? No, no, no ¿La estatua? Sí Eh Ojalá que se anime a mostrar las fotos que tiene Epa. De la, de la ¿Y pero qué hago? Ah, por YouTube, mañana el, le, le decimos a la gente que la vamos a poner en la camarita, así como yo pongo mi marito Y ojalá pero, que se anime a contar ¿Algunas cosas más? Todo lo que tiene adentro uh, por eso usted no viene, y, ¿no? Porque lo quiero dejar ser Quiero que sea libre, mañana me doli Está ¿Es libre o, o está cruzado? ciudadanos ocupados y preocupados por la nación, y en un país chiquito como es el club atlético Vélez Arfiel, hace 14 años, hacemos Vélez a fondo, conservando nuestra ética en la pasión. Una idea de Omar Méndez y Hernán Poggi Con Diego Rodríguez Nicolás Codina, Gianluca Poggi Pablo Pino y Ángel García Producción Martina Cunha Producción General Arturo Cavallo Podés escuchar y revivir los programas por YouTube En K24 en Radio En Twitter Arroba Vélez a fondo Auspician este programa La Carlunta Maderas Materiales 4510 Sandro Nachur del servicios negro vacilio restorami si me pides que vuelva otra vez con ganas pido que tu Las garras de un terrible ser Desplumaban un ángel en el cielo Desde aquí lo vi caer. Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel alquilado tens seus la pista. Don't leave Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿eh? Con la renga. Suena bien, ¿eh? Suena realmente sí. muy bien. A este no lo dejan tocar en Capital. No lo dejan, ¿no? No, no porque parece por... que en los alrededores pueden vender alcohol y estupefaciente, dijo la policía. Es una boludez. Pero, pero ellos no se encargan de que no pase. Claro. Y puede haber puestos de merchandising, sí. y, bueno, pero, pero y parrillas bien. y otros alimentos. Van de <risa> la mano desde que no puede haber eventos deportivos, también con, mucho, con mucha gente de Capital. La selección sí puede jugar, pero... Si vos que 60.000 personas ah, la cancha. Pero es todo un mismo equipo. ¿Y, ¿Y River? Chilenos, no, River? ¿Y River llevaba... También, ¿Y cuando igual. Juan eliminatoria que viven los chilenos visitantes? Claro. ¿Y, bueno, ¿Y, y cuando... la copa argentina la provincia cuando van las dos hinchadas? Hoy, ¿Hoy se enteró que inauguraron el Metrobús? Pero no lo inauguraron. A las 8 de la noche pasó primero. A las 3... Cor a... Cortaron toda la mañana, sacaron la foto... Es sí, una hora y... una hora muy moderna. La línea 8. Que... 8. Una hora La 86. La 86. Terrible, ¿eh? una de... obra muy y a las 8 de la noche pasa el primer metrobús con gente mientras la gente claro. esperando el colectivo esperando el colectivo de la voz de la en el metrobús correcto y pasaron todo por lo costado impresionante todo muy moderno todavía más estaba viendo lo de la, la vía nacional el presidente inaugura un carril para colectivo en el año 2000 estamos en el año 2017 17 17 ah, son fenómeno eh, como decían ustedes que queda impar en equipos porque ascienden 4 y ascienden 4 son 24 partidos por equipo Equipos Y 25 fechas hay uno que siempre queda libre Ahí está. Muy bien. Lo, lo noto muy entusiasmado No, pero bueno Nos mandaron a cubrir algún equipo de nacional. No, menos mal que no, que no descendimos ahora Capaz hacemos una mala campaña ¿Cómo no que descendemos nunca, no ahora? Capaz hacemos una mala campaña a la B nacional Y terminamos en la Metropolitana Eh, sí, pues, ha pasado, ¿no? Así como ha subido un montón de equipos Bueno, como está el ¿no? ¿Quiénes bajaron dos escalones de la Nagaferro? Claro español latensa eh la luz pero la luz la cuando la bajó vena no, vena. no existía la nacional claro, se fue de la veras sí pero bajó chacarita sí claro chacarita, chacarita ¿No? lo que pasa que es chicago a ver pero, chicago pero, pero chicago es una mala campaña de, de tolerancia claro. cuando bajas claro No tenés las tres de primera no no no claramente Bueno, eh, hoy hubo una reunión Entre dirigentes ¿Me mandaste el mensaje? El... ¿Te lo mandaste? ¿Dos horas? No, no llega Tengo un problema con internet acá No sé si hay Desconecte el wifi Toma, hacelo Y... Ya eh, que no le llega Se reunió Ay, caro, no. El técnico de Vélez Omar de Felipe con Raúl Gámez Con Guillermo Pizoglio Y con Carlos Maceira Eh... ¿Qué tiene? ¿Algo para comunicar? ¿La página? Entonces debe estar todo en la página Pues si el jefe de prensa, porque está todo publicado de la reunión Viste que San Paolo publicó en la página del AFA Vélez TV, días y horarios ¿Por qué? Seguimiento a Vélezano Besar la camiseta, agradecimiento a Vélez Ensayo para todos No, no salió nada Abajo Nacía Luis Alberto Rosselli Nicolás kicker pi pi patinar y recrear, ¿Sí? a paso firme, tablas al día, no, no salió nada No salió nada de la reunión o sea, que El jefe de prensa no, no, no está publicado lo de la reunión No le anda el Whatsapp, Ernan Pablo Era 18.42 que no le anda Si? ¿Sí? Con razón no teníamos ¿Sí? nada para el programa llegó no nada, no te llegó nada No, llegó no nada. si yo más tarde, más tarde le mandé Whatsapp ¿O último fue el vez, mío? El último 1838. ¿tú? El mío, te explotó el teléfono. Es Espectacular. No, anda, no, no, no, no, no, no llegó no, nada. Dijo que los iba a cagar a pedo ustedes. No sé, así dijiste. No sé, no, no llegó más nada. Sí. Bueno, volvemos al programa. Que... Bueno, eh, se trataron muchos temas eh, en cuanto a las desvinculaciones de, de algunos futbolistas, de lo que no van a seguir más. Y calculo que en las próximas horas van a, van a dar un comunicado, un parte... De lo que qué? va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Y porque sí Para que no sea todos de récord Y los mejores Por lo menos eh, Las próximas horas, digo Los próximos días 10 días termina el campeonato Antes que el campeonato yo no creo que haya ninguna baja No, no, bueno, por eso eh, Yo creo que no van a decir ahora. ahora Hasta que no termine el campeonato, que no, termine el campeonato? no, no, Después bueno Después dirán eh, pues, ah, eh? Va a terminar el campeonato a 5 días de finalización de contrato. Entonces el 1 de julio, a mí para decir, que... tal tal tal. A mí me parece que alguno vuelve a los entrenamientos, ¿se sabe? C a ver cálculo, 15 20 de julio. Eh, cálculo para el 15 20 de julio, sí sí, sí claramente. Muchísimas gracias. De... Menos, sí. Sí, menos antes más... también digo. Sí, para mí un poquito antes también, ¿eh? el 20 pieza. No tiene que tener 40 días. ¿El 20 sí. que empieza? El un, un mes, un mes Está estipulado del 20 al 11 de diciembre Marchi dijo que así no empezaba por la Superliga <risa> Ah no, bueno, entonces no empieza hasta Un mes, sí, hasta febrero Está estipulado, ahí tenía que empezar el 10 de febrero Y ¿no? empezó el 24 de abril, más o menos Mar no, no, Marchi dijo que ¿Cómo? así no empezaba el Que era el Superliga Que la Superliga, no, que no ponen plata Que no sé qué Otra vez, que no vamos a traer refuerzo, a ver, ya, lo, ya tengo el discurso. No vamos a traer el los refuerzo hasta que no sepamos cuándo empieza el campeonato y si o todos se siguen reforzando. No, no, no. Y empieza la irregularidad nombre, No, no, otra vez Y después no. te mandan mensajes y se quejan. No. Que por qué, por qué imponen alguno que se quieren meter entre los primeros puestos te dicen, mira que viene tal, y después resulta que no viene. Ya, no. ya me imagino todo. Me lo estoy imaginando a los oyentes nuestros que nos siguen todos los días que le agradecemos de todo corazón no muchachos prepárense no va a pasar Or, que vamos a vender un humo no señor espectacular no voy a entrar en ese juego espectacular el humo que vamos a vender eh, sí sí seguramente seguramente a ver vamos a, a decir algo, algunas cosas que están definidas sí. está definido que le va a tener un arquero sí Están las ofertas de de los empresarios para algunos arqueros, como Campestrini, que se dice hincha de Vélez, 36 sí, años. Sí, hoy me enteré que hincha de Vélez, Campestrini. Siempre, siempre supimos. Campestrini no es de Rosario, porque él se formó un central. Claro. Sí, sí, es de Rosario, de Rosario viene sí. a Tigre. Tira, no, no, capaz que es porteño, yo se fue a Rosario, como el chico viene acá al interior, por ahí consiguió... Pero siempre, siempre dijo eso. hoy me llama la pero atención. Soy de veres, ¿eh? No, no, pero no importa, Porque pero... No, no puedo... ¿Vos cuánto señor tenés? 38. ¿Yo no, cuánto no, tengo? 38. ¿Cuánto tiene Campestrini? 36 para 37. ¿Cuántas veces en la tribuna a nuestro? Nunca. Un saludo enorme. Bueno... Eh... El otro, <risa> nah, ¿pero no es lógico lo que nah, pregunto? Pero me es viene que es lógico, dale. No, los chavales tres... chiquititos. Lo pone los 15 ah, años, 15, el... En el 94, ¿Qué, qué, qué, qué, qué. no, Armuro no, Minop que no pudieron nah, ni todo, no, no, pero... No, no, pero. esa época algo. Por favor, más. sé yo. Me suena raro, no digo que no, Ay, eh, pero Dios me suena raro. Después le vamos a aplicar un boguito. ¿Qué, qué pasa? dirigente de Vélez? El... Otro... Hugo no sabe la interna. ¿No sabe? No sabe ah, lo que pasó nah, acá. No sabe lo que pasó acá No sabe lo que pasó Tendríamos a conocer a los contemporáneos nuestro No claro, sabe lo que pasó no, hubo con, con ese dirigente No sabe, después voy a explicarle nos van a hacer un programa ¿no? claro, claro, en otro estudio Y nosotros hablamos de Campestrini Que es importantísimo Bueno claro, Campestrini, Campestrini Torrico 37 y... años ¿no Campestrini? Si, Campestrini, Torrico ¿Torrico cuánto señor tiene? 37, 38 ...y el, el pibe... ...el pibe de 35... Ya. ...pero fueron ofrecidos... ...a ver, hay dirigentes que le gusta a Torrico... ...Torrico es muy probable que sigan San Lorenzo... Que que ...perdón, no, es de San Nicolás, Campestrini... Claro. Uh -huh. ...Torrico es muy probable... Eh, ...es vecino... ...y tiene relación con un dirigente... ...exactamente... Picario. ...quería decir eso... eso ...te digo... ¿Eh? ...y hablaron... Y hay dirigentes ah. que le interesan que venga Torrico. Ahora, ¿cuál es el tema de Torrico? Que es un patrimonio de, de San Lorenzo, claramente. Es el que nos arruinó el campeonato. Eh, no, nos Ni arruinó, nos arruinó la, la puntería de los jugadores de Vélez. Nos arruinó pues, el campeonato. Ahora. El sí. de Torrico, lo sí. digo que falta. No, que Vélez no salió a ganar ese partido. No lo quiero a Torrico. Sacó una pelota increíble. Yo tampoco increíble. Lo quiero, ¿eh? No lo quiero, pero no No, lo quiero. ¿Pero vos no lo querés arquero es sabroso o lo querés porque no No lo quiero porque ya está, ya ah, pasó. No, yo estoy coincido con vos. No, ni en un buen momento me gustó. O, ¿Cómo va a sonar tres un... arqueros de 37, 38 años cada uno? No, con cu todos los arqueros que hay. Si voy a buscar un viejo, un arquero viejo... Yo dije que lo ofrecieron, ¿eh? Si voy a buscar un arquero de esa edad, traigo a Wilfredo Caballero. Que quedó libre de Manchester City, que me parece tiene otra... Otra actualidad, estuvo atajando en una liga importante, un equipo top, y estuvo jugando. Yo juega Copa, juega alternada con Bravo en el campeonato. No traería un arquero de más de 32 años. Si voy a buscar uno de más edad, caballero. Yo traería a Juan Pablo Carrizo, Juan Pablo Carrizo se fue a México. La verdad, un la mejor 30, noticia que me dieron el día. 31 años, 32 años, Carrizo. Un arquero que hace 5 años me ataja. Ana, Ana Lindt, Cazorza, Casemiro y Y Wilfredo Caballero también. No, no salió hostia. campeón de copa con el Manchester City y, no, no. A, y le peleó la titularidad a chileno Bravo. Eh, pero Tajo Hard y a Bravo. No, Hard hace 2 años estaba Y cuando estaba Caballero, Tajo Hard. Bueno, está bien, pero yo estoy hablando ahora, No, cuando estaba Caballero. No, no, no estaba estaba en actualidad los últimos años? Está está activo. Atajó Bravo, Tajo más Caballero con, que... como Romero, como Chiquito Romero en el Manchester. No, para mí tuvo mucho más actividad. Eh Bueno, bueno, el tema es que quiero entrar en un arquero, ya lo lo explicábamos, eh a algunos reguistas torrico, a algunos gustaurio que han pestrin tipo por el solo hecho de ser de Vélez, pero <ríe> se nombró por eso, ¿viste? Que son muy melancólicos. Yo también atajé, ¿eh? soy hincha de Vélez. Eh, sí. Cocusa. Cocusa. Cocusa, un arquero. No, no? Lo dirigió el Pacha Cardoso en la Universidad de Matanza. Medoni también es arquero. Medoni, si me sí. con el contrato. O con Valdito la Rao. La o Valdito Rao, el mejor de todos, el número <risa> ¿Y uno. ¿Y de este? ¿Eh? Si no le le llame a Julio Falsioni. <risa> y de <le> este <risa> no sé quién. ¡Dadio, no! ¡Claro! ¡Dadio, no! Escuchame, de BN que tenemos. Aparte lo vimos en la tribuna todos. a todos. Sí, por supuesto, todos. menos a Cese. Menó a Cese, que no, tratar, no. <risa> Cristian Capetrini <risa> sí, sí, sí, Vamos, por Aclaro la duda. por la duda Me quería estar Y uno solo Aclaro por la duda Bueno eh, Torrico Se quiere retirar Del San Lorenzo Salvo que haya un club Que le asegure La titularidad Si hay algún club Que le asegura La titularidad Por ahí dos añitos Tiene para currar Hasta los 40 39 Hasta los 39 37-38, 38-39 pero se van a empezar a tirar nombres a ver los que lo que voy a dar no es ninguna novedad pero me parece que no van a figurar más ni en concentrado ni nada en los tres partidos por eso digo por ahí ya el mismo Omar de Felipe si le preguntamos o le preguntan los periodistas en eh, la próxima conferencia de prensa por ahí dice que Gonzalo Díaz no va a jugar más en Vélez. Que Iván Bella no va a jugar más en Vélez. De esos días que se van. Que Blas Cáceres no va a jugar más en Vélez. Eh, ¿Quién me queda más? Canteros. Que Tito Canteros no va a jugar más en Vélez. Por ahí te lo dice. Por ahí no te dice que Zavala no va a jugar más en Vélez. Y por ahí no te dice Caire. que Caire va a jugar. No bueno, bueno, Vélez. Lo tiene, lo tiene en consideración a, a Zavala. Ente, Caire hay ver con Gustavo Nostro entre los diferenciados ¿no? Entiéndelo enti entiende sí, sí, cuál sí, es ¿no? la ecuación que algunos futbolistas que no van a estar Nasuti va que... a seguir jugando en Vélez con claro, Omar de Felipe a mí me parece más eh, allá de que tiene un año de contrato te puedo asegurar que Nasuti si sigue esto de los seguros información si Nasuti si sigue Omar de Felipe Nasuti la recién de contrato y sí pues imagino que debe ser uno de los jugadores más caros de plantel y para tener en el banco es decir Está cosa. Cosa. Sí, obvio. Bueno, me, parece, está, me parece lógico está, eh, Es otra de las cosas Que, que se están hablando ah, En estas esta charlas Pregunté por qué no estaba el candidato A, presi a, a presidente ¿En, dónde? en la reunión Me dice no, van a hacer un montón de charlas Digo porque Estaría bueno Que tanto Balestrini como Bertelloni Como la gente que puede llegar a ocupar El departamento de fútbol Exactamente, pero bueno, estuvo Maceira la gente que puede llegar a ocupar el departamento de fútbol. ¿Qué gran candidato hace ese cargo del departamento de fútbol. Masaira. <risa> no. no estoy hablando en serio. Cuando hablo en serio, nah. hablo en serio, muchachos. Sí. Nah. A, ver, es lo que, a ver, es la persona que está más cerca de los futbolistas. ¿Pero ¿no? qué tiene que ver? Está bien que sea así. Le se derecho a que sepa de fútbol. Pero eso no tiene que ver. No sé sí si sabe de fútbol. La verdad nunca hablé con Masaira. Yo hablé mucho más no. Masaira de fútbol cuando teníamos relación. Capaz trae Chucky Ferreira, capaz trae... Yo no estoy de acuerdo, pero no sabemos es un tipo que sabe de fútbol. Sí, si no, nunca le, no sé. Yo le, yo le... ¿Y por qué no manejo el fútbol estos años? No hay hace, que ser muy hace inteligente. Hace 15 años hay. está en el club y nunca manejo el fútbol. Bueno, por ahí la hora ahora los 50 y pico de años. No sé. hay que ser muy inteligente para manejar el fútbol mejor que Balestrini, que Gámez y que Pizoglio. Son decisiones. Como Hasta digamos, claro que peor, pero hay que ver. Peor, como los jugadores... No, a que también de participó de estas decisiones, por lo que me estás diciendo vos no el participo yo creo que fue el ideólogo que Cristian Basera sea el técnico de Vélez no tengo ninguna duda pero no es dio Valestri es Valestri Yo tengo la información por ahí Balestrini que el ideólogo fue, cuando cuando se hablaban cuando que antes el, se hablaban que el ideólogo fue Paseira y que ejecutó fue Valestri Yo tenía entendido el Rabio qué, qué, qué, qué mal ¿Cómo? ¿Cómo va a ejecutar el jefe de prensa? No, por no, no, el, por, su, no, no ejecutá, por su cercanía, ejecutá, es que lo convenció, ejecutá, el que fue a hablar. El que fue Bueno, por está bien. Tratos. Digo que a, a Balestriles se le prendió la lamparita y le dijo, anda a hablar con... ¿Te parece Baceda? Sí, yo tengo buena relación. Bueno, la, la realidad es que tenían buena relación. tiene buena relación. ¿Quién? Baceda eh, con Masaira. Excelente. Por eso, entonces, bueno, no, no, la verdad que no sé, no no sé si si Masaira sabe de fútbol, no sabe de fútbol. Nunca lo nunca lo, lo vi en la función. Sí, no, sé que está todo el día acercándose a los jugadores y todo ese tipo de cosas. Eh, de ahí a que se pueda encargar del fútbol profesional. Recordemos que no, no sé. si, si va a ser un hombre de peso, no va a poder ser o es mesa directiva o es vocal suplente. Claro. No, no sé qué, en qué lugar estaría Hugo Barbonetti, por ejemplo. Hugo Ronetti no sigue en Vélez. Hoy no sigue más. Mira, no quiere saber más nada. Te digo por qué. Oye, hoy eh, que hoy. hoy viene Pisoglio pues viene Barbonetti. Sí, pero entonces eh Hugo no quiere por lo que yo tengo entendido. Lógicamente sería Barbonetti el que, no sé si cambia, sí. no sé si vicepresidente no, no, no, o, no. o jefe de fútbol profesional. Pero bueno si está más ira no no sé cómo él se sentiría no por no, no sé la relación que tienen no. yo creo eh. que el único puesto asegurado hasta ahora es el de cerrado bartelón nada más que presidente vice después no hay en el círculo yo, no yo vicepresidente lo no veo y dice y... tercero vice según quién a ver no lo veo como presidente no creo que sea no, bueno, pero ¿no? hay que tiene que tener el candidato y... sí pero no no lo veo vertelón bueno pero si no va la estrella luca Bueno, va a, buscarlo a otro lado, no sé. Equipo no sabía buscar. No sé. Bueno, por ahí sí aparece otro. Aparece otro, qué sé yo. Sí, sí, sí. No, la verdad que no no no no lo sé. Desconozco realmente quién puede ser. Sí, a ver, eso que se dice siempre de eh... Chuchurro, ¿sigue ¿sí o no? Y es una pelea, una de las peleas intestinas, ¿no? una grieta muy fuerte que hay ahí. A ver. Igual que yo tengo entendido que no sigue Pisoglio. Igual que, que no eh... sigue Chuchurro. Se van con Games que sigue sí, Hugo de San Félix y Hugo de San Félix también y, San... Ah, que, San y, que, y que a ver bueno, ahí, es es un un nombre, nombre, ¿eh? ahí es un nombre es un ahí nombre. es un nombre candidato a presidente sí también. ¿por qué no? bueno a ver lo conoce Las Peñas sí, hace muchos gente. años en el club tiene mucho aparato político Hugo. entonces uh -huh. y es muy político el tipo la verdad que es muy sí. político eso es una realidad pero tiene mucha gente en contra Creo que todos tienen gente en contra. Aparte no es un tipo muy de fútbol, ¿no? No. Ah, no hace falta que sea de fútbol para, no, no, para no, ser no. presidente. No, está bien, pero hoy estás... Pero hoy el fútbol es lo más... Sí, sí, sí bueno, lo, pero... Lo, lo más lo más endeble, entonces... El que sube... A ver... Yo no sé si Sergio Rapizarda sabe de fútbol. No sé. Nunca lo charlé. No sé. Eh, a ver... Se le infunda la nueva agrupación. Si Lalo Rado sabe de fútbol. La verdad que no... no me parece que No. Sí sabe que, bueno, que no sé, que sabe. pero te quiero decir pero el deporte de él, ¿cuál es? el automovilismo entonces te, te lo pueden atacar por ahí a ver, no, no creo sí, que sea no, una condición eh, <coughs> a, ver, a su que lado que, tiene gente que, ya sé, pero te, que bueno, sabe bastante bueno, fútbol el círculo también debe tener bueno, o, bueno pero sí, por eso estamos pues, hablando bueno, y me parece que la cruzada también la, sí, sí, cruzada, cruzada, la cruzada, la cruzada o el fútbol va a manejar Mide Calelo está claro vamos a la tarta. Acá apareció otro precandidato. Lo que pasa es que... ¿Sabe de fútbol? Sí, claro que ¿Qué conteste? Sabe de asado. ¿Eh? Sabe de asado. Ah, sabe, sabe. Está ahí prendido también. Eh, vamos a la, a la tanda y después de la tanda por ahí hablamos con un futbolista. ¿Le parece? ¿Qué? No es de Vélez. ¿No es de Vélez este futbolista? No. Y un compañero le puso un sobrenombre y no le gustó. Se lo vamos a preguntar. No, le, vamos igual, eh, pero, bueno. le vamos a preguntar sobre el sobrenome ¿Me deja mandar un saludo? Que no suelo mandar saludos familiares sí, sí. ¿Quién cumple años hoy? No, no, no sé, alguien debe de cumplir años Pero me está escuchando mi prima desde Chile ah, Así mira. que nos está viendo por YouTube ¿Naguán? No, de Chile Y no sé, hace 19 años que la veo Así que ah, Contra un gordito un, pelado Un beso, prima Pero uno claro, no salís se, no por un beso, Mi amor prima. se confunde Prima Está lindo <risa> La pregunta es... ¿Se juega? ¿San Juan o Mendoza? Después te muestro un par de fotos y opinen. esto <risa> ¿Edad? Igual que yo. Ah, bueno. 38. Tu target, ya. target, sí. 38. <risa> Tiene una... Límpice, ahí está. Heladerías Sandro Un helado de otra naturaleza A Reguí 6101 Frente a Plaza Versalles Sucursales Avenida de los Incas 4099 Belgrano Avenida Nazca 2399 A una cuadra de Jonte En Villa del Parque Pedidos al 0800 333 6288 Frigorífico La Avícola de Glalorrado e hijos Sociedad Anónima Los especialistas en cortes vacunos y de cerdo Atención a restaurantes, comedores e instituciones oficiales Exportaciones, General Hornos, Esquina Marco Polo Caseros 4759-1842-4542 Iluminación Sudamericana Proyecto y Dirección de Obras, Iluminación, Asesoramiento y Planificación, Telefax 4567-0537, www.ilumsudamericana.com.ar Winograd Deportes, exclusividad en línea de ropa deportiva oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Carué 102, esquina Ramón Falcón Liniers, teléfono 4-641-4286, www.winograd-deportes.com.ar Captor, fábrica argentina de pitones, ganchos y arandelas, Carlos Tejedor, 5087, caseros. Dr. Héctor Vela, tratamiento del dolor, artrosis, artritis, neuralgia del trigémino, obesidad sin drogas, 4-432-6056 y 15-4-974-6905. En la comuna 9... Frente a la Plaza Salaberry hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y herboristería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, frente a la Plaza Salaberry. Centrales telefónicas Nextar, tecnología de última generación, totalmente digitales y programables, interno por interno y línea por línea, según la necesidad del usuario. Teléfono 011-4523-8512 y 4524-0330. Parrilla y Pastas Basilio, todos los días o después de cada partido, te esperamos en Basilio, Cocina Italiana. Parrilla y Pastas, Miraya 1081, a metros de Juan Bautista Alberdi, reservas al 46831616. Materiales 4510, todo para la construcción. Avenida Juan Bautista Verdi, 4510, a metros de la autopista. Teléfono 4-671-3991. E-mail materiales4510.com. En Santa Clara del Mar, Balmerio, California. Cómo las carpas te esperan en un lugar maravilloso. A pocos minutos de Mar del Plata, pileta, restaurante, vestuarios confortables, ambiente familiar. Balmerio, California. Avenida Costanera y Los Ángeles. Tienfono 0223-460-2425. www.balmeriocalifornia.com.ar RHB Comex, Sociedad Anónima Especialista en gestión aduanera Estás escuchando a Hernán Poggi? Estás escuchando Veles a Fondo sempre més i som més per on subir. Basta don decidir Bueno, no pasé el número a Rodrigo. Mm, seguimos en vez a fondo. Espera. ¿Cómo de? ¿Qué, qué programa de prolijo? Logo? no pueden venir 20 minutos antes y preparar todas estas cosas. Queda muy mal. No, lo que pasa es que queda tiempo... muy mal, muy mal, muy tirar, nunca se dijo eso, ¿no? <risa> <risa> 40 años de Radio 1, el otro <risa> <es>? dos recibido. <risa> <risa> Al final el, el más prolijo soy yo, que no que no estudié radio, que no tengo experiencia, soy el único prolijo de acá adentro, viejo. No es celoso, Qué grande que es usted Mañana es el día del periodista, <risa> día del periodista. No vengo entonces yo, no vengo. <risa> Para no faltar el respeto, no vengo es ¿Cómo estamos periodista? con la Secretaría Técnica? Sí, tenemos que terminar con eso ¿eh? porque hay que... Esa lista yo se la mando a los dirigentes porque, no, sí, se, o sea, no, sí. no se la dio hoy porque no la tenía completa Estamos delineando los refuerzos para Vélez ¿De la Secretaría Técnica? No, no, no Nosotros somos la Secretaría Técnica ah, no. Ah, bueno. Estamos delineando los refuerzos tiene que, de estar en la... que, Pero aparte, pero pará, pará. No, no, no, no, no Se, no se lo vamos a sugerir al dirigente claro. Le vamos a la listita Fíjense estos nombres Tal año vence el contrato Viene de tal lado, no hace poco Cuál viene libre, cuál hay que pagar la ficha Cuál hay que negociar todo. un préstamo me, hay, me parece muy bien Hay refuerzos clase A, clase B, clase todo. C, clase D me Y clase llané, episodio Yo creo que están abiertos <risa> <risa> <risa> ¿Escuchaste la, la calidad de refuerzo? Hay refuerzos A, B, C, D y pisoglio, y pisoglio. Esos son la, los tipos de refuerzos que tenemos en lista ¿En los Sí, sí Obviamente sí. no, campestrini No, Pongo, no Todo rico No, no ¿Eso, no, tan eso no tan son clase de. pisoglio? Esos ¿no son clase... No. ¿Los que llegaron son clase D o clase de pisoglio? Los que llegaron, a ver, son clase pisoglio ah. Se trajo pisoglio claro. ¿Y qué es clase D, por ejemplo? Bueno, te, cuarta opción ¿Ustedes qué, qué eh. creen? Sabana ¿Qué, ah, creen bueno, que, claro. ¿Qué creen que dice, porque uno se va enterando de cosas, ¿Qué creen que dice Raúl Gámez en la intimidad de los refuerzos que trajo? Que no sirve ninguno. ¿Qué va a decir? ¿Que son él, cree, que... él crea realmente que lo cagaron. <risa> <risa> <risa> no, no. Creo que es un producto vencido. ¿Y si? ¿Sí? <risa> te vienen con la mejor... ¿Querían mostrar un video por YouTube a los dirigentes? No, no, no, les vendieron... Y se lo vendieron por YouTube entonces, ¿sí? No, bueno Me estafaron, no, me mostraron no, esto y no era esto No, de Tito Canteros Bueno, de Tito Canteros Salió mal eh, Yo no les he echo la culpa ¿eh? Algunos muchachos le, le, le vendieron A veces pasa Por ahí, por confiar Yo lo traía a Tito Canteros ¿eh? ¿Vos lo traías? Yo lo traía Creo yo... que fue una decepción para todos Yo lo dije con el único que me hubiera equivocado De todos los refuerzos que trajeron es con Gonzalo Díaz Sí, señor Con el único A ver Vos lo analizaste Vos lo analizaste a ninguno Vos lo analizaste a Gonzalo Díaz No hubiera traído a ninguno No deja de ser un jugador interesante Yo me quedé con la imagen del surdo que había visto en Godoy Cruz No deja de ser un jugador interesante no, bueno, Y lo, lo hubiera traído está bien. Después cuando me acordé, los ligamentos la, dirige, dejé, la, la no continuidad, igual le hubiera dado una chance Como periodista que hice sí, Igual le hubiera dado una ¿A chance ¿A quién llamé? Sí, Al Pachacarado claro, Y llamé a Amarazán A Amarazán no, sí, claro. Sin, Sin contar, contar a... Y lo dirigieron en Godoy Cruz De hecho, yo le pregunto no sé si te conté, al Pacha Cardoso Cuando le vamos a hacer una nota sí, nada, sí, me la, Te va a dilumbrar los primeros partidos lincha, Y eh, Me dijo no, no, Jueguen con dos pelotas porque no te la vas Así me dijo bueno, o sea, Todo lo que dijeron de, de Gonzalo Díaz era verdad Y todo lo que dijimos acá Que tenía mucho dribbling El uno como, el uno, como uno El uno contra uno Era imparable Pero que después terminaba toda, pelota, toda mala, la pelota. Todas malas las jugadas. Bueno, de hecho lo dijimos el domingo. Eh, creo que Delgadillo en, en tres partidos dio más asistencia a gol. De gol que... Sí, Toni dio una. Y Gonzalo Díaz <risa> dio dos en un año. Ah, no. sí. eh, y eso se cuenta. Sí, sí, a ver, hay que ver. Ahí. El otro día estamos estaba viendo la ficha de, de Solís, de Nazareno Solís. Sí. Sí. Nazareno Solís tiene el doble de asistencia que de gol. ¿Qué goles? ¿Qué goles? En talleres. En talleres de Córdoba. Y en todos los equipos que jugó tiene más asistencia que goles. Sí, tiene goles, ¿eh? Porque es el que ha hecho goles. Sí, sí, fue Pero fundamental en ascenso de talleres. Es un delantero por afuera que asiste, asiste. De hecho, en Boca, en lo poquito que jugó este este semestre, tiene dos asistencias. Por dos centros, no sé cómo habrá sido, creo que sí. a Benedetto, y otro, no sé si a Perú, sí que creo que no hizo no, un no. gol... Pero uno se tiene que fijar en esas cosas. yo Está bien que las estadísticas las escriben los hombres, ¿no? Pero bueno, más o menos acá, los goles saben qué son, las asistencias le pueden cerrar en uno, en dos, y después con un par de videos y averiguamos Muy mal, Gonzalo. Nosotros averiguamos cada cada jugador. No es tan difícil. Está bien, por ahí nosotros somos unos enfermos. No, no, pero me extraña que... Es mi laburo, pero... No, no, no, no, que es tu laburo. Está bien, es tu laburo, pero no es tu obligación. Digo, no, no bueno. la obligación del dirigente de ver. Absolutamente. Es que no te cagen, como digo Raúl Game. ¿Cómo me va a decir Raúl Game? Después de dos años en medio de gestión, es, cree a ver, que lo cagaron o no fuese que trajo como dirigente vos tenés que saber su carrera, todo. Deportiva, sus lesiones, su vida extra deportiva, todo. Antes de traer un jugador tenés que todo, todo eso tenés que averiguar. A ver, ahí me comentaron, perdóname, ¿eh? ahí me comentaron que Vélez no le paga el sueldo a Gonzalo Díaz y se lo paga su representante. Bueno, porque creo que fue un negocio eso. También no, me diales, si eso, Ese jugador lo trajo si, Cristian Braderni y se hizo, si, hizo si, cargo de él del pero suelo. Pero si pasa eso porque se acordó de entrada, no es que claro. vea no, no le pago más, págale vos. Eso lo habrá eh, visto como una eh, apuesta al representante Igual que lo de Gonzalo Díaz me parece lo menos grave de todo porque Si rinde me lo llevo eh, eh. A Belén no le ha salido prácticamente plata No, si no, el no, préstamo salió plata. algo de Tijuana Cero pesos le salió eh, Exactamente, Díaz, no me parece pesos. mal Igual que cuando trajeron a Lario A, a, a, eso, a, Arario, a esos chicos Son apuestas, o cuando les trajo a Cangealosi Que lo puteaba Vino con, por dos mangos Yonan Ramírez eh, No, ahí pusiste mucha guita, Yanni Bastante Jonathan Ramírez pusiste mucha guita, David Ramírez pusiste mucha guita, no, Copete, no, no, Ramírez nada Ramírez, 750 lucas. Claro, Copete pusiste mucha guita. Eso fue plata. Es eh, eh, Ahí pusiste mucha guita. Sí, Copete Ahora, después lo no ¿no? ¿Vos cuándo no. traés? No lo vendió en 500.000. Un palo. pensé que había sido un palo. Vos cuándo traés esos jugadores que te vienen. Bueno, tenélo, por ahí te explotan le han tenido la historia con, con, con armando Quintero, que puso fortuna por eh, por santillani y vino quintero de regalo y el negro fue un jugador de la puta madre sele selección san lorenzo salió campeón eh, un jugador muy bueno y, y esto pasa porque a veces te explotan el que el que no el que no pensás eh, pero bueno no, ver, me, no, no me no deja me, de preocupar a mí ¿eh? no, no me asusta que venga un jugador así mira es una apuesta si sale sale, si no sale no sale Eh, no le va a salir nada a Beli si sí, Quizás lo, el delantero no te ¿Cómo le llama este ver, delantero? Si lo, lo, vendés, lo vendés como una estrella Como te venden cada jugador Que, que viene a él, Hacen una presentación Y hay veces que te lo tenés te dice, Che vino este eh, Firmó Bueno vamos Pero cada vez que venía uno ¿Te acuerdas? Que hacían sí. ¿no? eh, Vino sí, sí. vino ¿Cómo vino, se llama ¿tá? el, se el delantero nada. Que estuvo muy cerca de llegar? Que no jugaba en la Liga de Quito eh, Cuando llegó Zavala fue Muy cerca el número el, sí, el otro uruguayo Jonathan era... Alves Jonathan Alves Jonathan Alves, Jonathan Alves. Al Al Jonathan Alves. hizo Al Al goles, está haciendo goles Jonathan. en los papeles era un buen delantero a Barcelona, a Ecuador, ¿no? Sí sí. sí, sí, bueno, Barcelona está en Copa Libertadores ha hecho goles y ha hecho muchos goles no los eh, lo, lo mismos que Caire a mí no me asusta lo de Caire porque Caire vino por el pancho y la coca y por un sueldo realmente para un tipo que venía a jugar Aunque sea Sarmiento y Junín, venía, jugó un partido de la selección, venía de Colón, por mala lesión que Creo tenga. Que lo tajeron como 3 acáile. Lo tajeron sí, como 3 acáile, no como 4. que sea, ya Luca le gustaba al técnico y, y, y a mí no me asusta eso, porque no vino. Después los otros sí, porque Barco te salió una fortuna, porque Cantero te salió una fortuna, porque Asmant mantiene un contrato más o menos. Y ahí el arquero tampoco le puede pifiar. Es pifiado feo. Porque el arquero es el arquero Ahí fue un error de Bacedas ¿Entendés? El arquero es el arquero sí, ¿Qué es lo pidió Bacedas Ah, man Sí, bueno Pero, pero, yo, pero soy, Bacedas, yo soy ¿eh? dirigente Le digo, Cristian Pero claro Elegíte otro, otro arquero Claro Te doy 10 arqueros Exacto San Luca Yo soy dirigente Le digo, ¿qué tal todo? lo vemos lo mismo Porque ahora es, bien, Entonces por eso me... lo que decíamos sí. Porque ahora de Felipe pide a Capetrini No, no Ahora de Felipe quiere que siga a Caire Y los dirigentes consideran Que Caire fue un desastre No, Caire no va a seguir Pero no, estamos dando ejemplo, capaz. aparte. Vos decís, culpa de Baceda. O seguro. Por ahí de Baceda se lo ofrecieron, dijo, bueno... Pero tiene que haber ahí dos, tres tipos que manejan el fútbol que dice no. Asman no. ¿Por qué? Y porque Ay. la carga de Asman fue esta, viene a perder el puesto en Quilme con un pibe de 20 años. Exactamente. Listo. Y, y Baceda va a decir, bueno, está bien. Tráiganme a otro o me voy. Pero no podemos echar la culpa a Baceda. No, no, está claro. Quiero parafáganme. Pero como tercer arquero, que era alguna otra cosa por, por, porque Mira, Perafán ya era la gestión de Miguel Calelo Sí, no está bien, pero es Bacedas marita. era el, el manager Bacedas El manager de Bacedas sí. eh. El manager de Bacedas sí, eh, perafán, como Bueno, decir, pero ahí arquero, no tenías, tenías, arquero, tenías a... No, no, no, Perafán vino como segundo arquero Sosa. Porque no confiaban en la guerra Bueno, bueno. pero tenías ¿Sí? a Sosa Tenías un buen arquero claro. Y dale con la Sosa, buen arquero, que duro que son loco. No eran buen, buen arquero Tenía Sosa ¿A quién se lo vendimos? Si era tan buen arquero. Por favor. A un buen arquero. Bueno, tres, títulos avalan, sí. digo, tres títulos lo avalan. Sí. Tres títulos lo avalan. Un buen sí, campeonato. A... Pero a mí me hubiese gustado tajar en Boca, en Vélez y Rosario Central. Pero si no tajó en y Boca. salir campeón con... Boca fue suplente Orión. Bueno, pero tajó una Copa Argentina. Tajo, bueno, pero tajo, fue suplente de, de, de un arquero que... Es un arquero medio pelo, Hernán. Y jugó una eh, final, una final bien, de la eh, Copa del Mundo. ¿Cuánto es? No es ¿Qué es? ¿Más de 6 puntos? 6 puntos. ¡Medi pelo! No, de 1 no, eh, eh, y 10, de 1 y en 10. No, jugué la Copa del Mundo. 5-6 puntos. ¿Jugué la Copa del Mundo con Real Madrid? ¿Eh? Sí. ¿Qué Copa del no jugó mundo? con... ¿Con qué? ¿No jugó con Real Madrid un partido? Para Peñarol oh, la tajota. Yo no en la play con Real Madrid. Yo no lo vi jugar un partido ese no jugó con Real Madrid en bueno, el partido. salió de Peñarol. No, salió de Peñarol. Está bien. Sí, sí, sí, bueno, pero llegó la primera. Él eh, también Peñarol atajó Migliore hasta hace dos años. No, está bien. A ver, yo lo vi en Belio, no me importa si estuvo en Boca, si estuvo en Real Madrid o estuvo jugando a la play. En Belio me parece fue un arquero medio pelo. ¿Sí? Insisto, que cobró una fortuna, que, que se no fue mal. Eso? que Son malos. Ah, está bien. Pero eso no lo hace, a Sosa no lo convierte en un bueno, fenómeno No, no, no, no, no, no Porque ya a si, ver, si yo... para defender a un tipo lo tenés que comparar con otro Es porque mucho argumento de defensa no tenés no, no te... Entonces, no, no estamos lo... hablando de Sosa no A mí no me pareció un gran arquero Me pareció un arquero Bueno eh, no sé, ¿no? Me pareció un arquero, bueno, no me no pareció no bueno... Agarra la mitad del campeonato Y de nueve partidos, Vélez gana ocho partidos Salvo con Boca. Sí, porque Chucky ver... la metía abajo el palo. la primera no nueve fecha a ver, le perdió un montón de partidos. Medio, está pero, bien. Pero, bueno, pero, pero tampoco es. Ferreira no le hacía gol a nadie. Y ahí está diciendo él, no hay que compararlos. Yo creo que Está claro poder. que era una más que, que, un, que, montón. que no, un montón Tuvo grandes tapadas sí. Grandes sí. Partidos, a, a, a, a, grandes El cabezazo del Boy Que, que le tiraron a la mano claves, El es, penal para del Coco y el cabezazo de Caraglio Hace 5 años tiene, tiene. vienen hablando de El cabezazo del Boy, el penal del Coco Y el cabezazo de Caraglio Y son las tapadas Tres atajadas Entonces yo te digo El gol de tiro libre de San Lorenzo El gol de tiro libre Bueno, vos me decís 3, yo te digo tres no, ah. tampoco lo quiero Vete la primera incorporación de Vélez ¿eh? Sí, eh, eh, eh, es muy probable que venga Pero eso no quiere decir que Primero que no insistemos De eh, lo estaba, que juega estamos hablando de Entonces vamos a mandar al banco a Santiago Cáceres No, por ahí juega al lado de Santiago Cáceres Está bien Por ahí juega al lado estamos hablando de Agitubo, juega al lado, O juega de ah, Zavala ¿Eh? o, o vuelve a su banda sí. No sé si está para sacar la banda lo, lo que Más rato. rápido que Zavala me parece que es yo ya opiné hasta el hartazgo de ese jugador uh -huh. eh... yo no quiero ningún ex-Berezalfi salvo a Mauro Matías <ríe> a Mauro Matías David Roland no sí, okay. yo quiero a Tarcilieri yo lo vi muy flojo basta de, de los ex-Berezalfi basta, basta, basta, basta, basta. basta. <ríe> salvo, salate, el resto que siga su camino Jotamendi no, pues, no parando, no, sé, no también, digo, también ¿Sí? hay que prender una vela para sí, que no sí. compre el Real Madrid en ah, 80 palo verde, a ver si cobramos un soplo para, para traer para traer algún Ajá. jugador como la gente. Ya lo cobramos, ya lo cobramos. No, no. No, no, no, El City cogramos bastante, por El Real Madrid 80 palo. No, digo, hay que prender una vela, sé que lo quiere Madrid. Pero el 60 pero si el City lo pagó 40, ¿cuánto lo vende? 50, 60. El pasa que el Real Madrid no es que no puede comprar hasta diciembre. Por de los, no, parece que el atlético es el que estaba inhibido esta vez No, no, no, ¿eh? no. Pero por esto de los menores No sé todo? si está inhibido el atlético A Pagani, Codina Claro El atlético es el que está imposibilizado ¿Por qué Pagani? ¿Por qué esto? Basta, basta Caruso eh, Lombardi No parezco eh, Pagani Pero seamos, muchachos No, no, de eh, Otamendi siempre vamos a cobrar el mecanismo solidario Que está en 3 ¿Vos no querés en serio? 3% lo sí, mismo Sí, obviamente Pero pues yo no quiero que... A ver ¿sabes lo que pasa Hernán? y ahora hablando en serio siempre hablo en serio pero ahora hablo más en serio todavía da la sensación de que el mundo Vélez tiene que buscar los claro. ex jugadores de manera desesperada claro. desesperada pero fíjate que se con, está hablando Gutiérrez. de, ¿Qué de Cerro, Torciglieri siempre del máximo Morales volvió Martínez pero con que ya... pero no hay vida más allá del mundo Vélez ya se pusieron ¿No la camiseta jugadores? por eso se no hay jugadores. jugadores ya se pusieron la camiseta y a Newbell no le fue mal a River no le fue mal River ¿Quiénes son los de River que no le fue mal? Aymar, Saviola, no ¿Quién? Lucho González. No. Lucho, ¿no? Lucho González. No, no, ¿sí ¿Dónde está? Rojas. La ranca se fue seis meses. <ríe> seis <risa> meses. Si sí, gana la empatía. Sí, fue en el 2009, en 2010 se fue Tercilio. Hace siete años se fue Tercilio. Siete años que se fue Tercilio. Agarramos la formación de River. El arquero tiene 20 años. El 4, el paraguayo Moreira. El 2... ¿Quiénes son los dos juveniles? No, Maidana Maidana, que era de Boca Y Casco. Martínez Cuadra ¿El tren el... Cuadra Cuadra, hay como cuarta Cuarta, cuarta no no sé. Quinta, sexta, todo Cuaucio de cinco Nacho Fernández de gimnasia ¿Qué me está quedando? ¿Me está quedando? Bueno, está bien Mas... Me trajo Rojas Sí, bueno, se fue en seis meses razón <risa> <risa> Y a Barbero tampoco lo queremos Exactamente A Barovero sí a No queremos a nadie Tampoco yo, lo yo, queremos no, no, A no, que se fueran libres no queremos a ninguno A nadie Ni a Cerro, ni a Barovero Sí, que no sonó Tobio Qué raro Tampoco lo queremos Qué raro no, Todavía no lo quiero ¿A Luca Romero queremos? Tampoco No, no lo queremos queremos la estatua El representante No queremos la nada Todos los que se fueron libre Y perjudicaron económicamente al club No lo queremos ninguno O sea día. que el único que se merece una, una chance es El 4 de Bosca que lo mandaron en caso sencillo Para joder? tu boca es el que se quiso quedar y lucharon Por eso, tío no? yo, yo puse hoy encima la gente viene viene el puto Ah, se agradecido, se agradecido, ¿qué dijo? Se quiso, se ha agradecido Mirá que vas a dar Mirá que vas a ser suplente de cubero No, tengo problema, espero mi oportunidad No, te tenés que No, pero no me quiero Pero tenés que Pero no te mejor el contrato Juega nada Lo mandaron ahí a A Sunderland Lo mandaron a Sunderland Lo rebotaron Dos mandaron a Catania a Catania, ¿no? Claro Primero claro. fue a Sunderland Que rebotó Obviamente La verdad que lo descubrimos Una vez en el aeropuerto Salvo un quilombo bárbaro sí, Cuando sí, todos decían Que estaba en Inglaterra Dijimos <risa> Lo vimos de seis A muchachos claro. Digo Salvo Mauro Y pego un llamado En junio por Peruzi Viste que, que en Boca Él la... puso mucha plata boca. ¿Eh? Puso mucha no, no, plata No, viste que, que En Boca no lo quieren a Peruzi No, no lo quieren lo no, quieren no, no, no quieren, lo quieren los hinchas ¿Eh? No, quieren los hinchas El ah, técnico ah, ah, Lo pone todo el partido Bueno, está tiene un montón pero lo que pasa es que ya bueno pero cuando quedas crucificado hay lo que voy cae muchísimo para eso vas a, a tener que perder la apuesta conmigo para que venga pelis. yo te entiendo Ay, no te hay muchísimos te pago una vez por medio te pago un azar ¿no? hay muchísimos pero, muchísimo. pero en esta situación de Vélez los jugadores que no estuvieron en Vélez es difícil que quieran venir al club ¿se entiende? y qué jugadores que estuvieron en Vélez quieren venir al club no me digas a Mauro Zalate saca a Mauro no Zárate. yo creo que no, Martínez quiso venir Martínez Cerro ¿Jona Gutiérrez Cerro quiere venir? Sí, yo ¿Por qué no firmó quiere. contrato en su momento? ¿Y por qué Martínez ¿No no quiere no quiere en nos dejó un Pampilavía en el mejor momento de su carrera, nos dejó cero pesos, Cerro. ¿Eh? pero Martínez, por porque no firmó contrato en su momento? ¿Ricky Álvarez no, por Martínez, no? No se fue libre, ¿eh? No, no, no. no, no yo te quiero? digo a que se van, libre. Ricky Álvarez, Ricky Álvarez... Estuvo entrenando en la Villa Olímpica. ¿Jona Gutiérrez estuvo eh, corriendo pero sin... Pero Ricky, Ricky pibe, Ricky se fue, 17 millones de dólares... No ¿Qué nada? pretendés? Cada que vez vuelva vez con... a ver los jugadores cuando después se viene. Yo no más nada. ¿Pero vos qué querés que pre pretendés que Ricky vuelva con 25 años yo se fue a los 23? lo que vos, lo que vos estás diciendo. Yo... Que los ex Vélez van a venir por este más fácil momento que... de Vélez. No, no, no. Yo, momento, no yo no dije a... eso. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que es más fácil que vengan que otros que... Nunca yo que en el club. Yo creo que y que esta situación eh... es difícil porque es no la conocen. Un... No pasa el club, ¿no? Hubo en un... entrenando Martínez, estuvo entrenando Juan Agustín estuvo entrenando Ricardo Álvarez. Ninguno de los tres vino en su momento. En bueno, también eh... todos son jóvenes, ¿no? Y Martínez vino porque valió pies en vacaciones. <risa> sí. Seamos serios, no nos olvidamos de no. eso. Porque, no. No, a a a a a quiso venir. Claramente. Quiso venir porque tiene la perra ferma. Eh, Ricky Álvarez. Pero sí, pero no rías, sí. Yo creo que Ricky Álvarez en un equipo competitivo, viene. Bueno, entonces, voy a echar no, o sea, no bueno, el otro líder. ¿Eh? No, no, dirigentes? ahora, ahora, ahora. Con la situación, bueno, en su momento, tengo, buena con su momento cuando la relación con con el padre, con Allegado. Si hay un equipo por ahí a fin de año, se soluciona, la nueva comisión directiva eh, apunta a Ricky Álvarez. ¿Podrías que ya tiene levantó, la... Ricky de nuevo, ¿eh? sí? Levantó, sí. nuevo. levantó y hizo un gol el otro día. Está bien, pero ya es La Sandoria está jugando con la camiseta de Vélez, Yo and... he puesto siete jugadores de afuera. Caso Vargas, Domínguez y ponerme uno más si quiera. El rato todo de afuera. Todo de afuera. Como todo fuera, que no sean que no, no hayan no jugado en Vélez. Y aparte traerlos, incorporaciones estamos hablando. Ah, no. A me gusta uno. En el fondo no dejas a nadie. No. 38, 38 goles en contra, amor, puedo, 38 goles en contra, ¿a quién puede dejar? me gusta un jugador que volvió a sanar en el fútbol no, argentino si no, 38 que, goles, que goles en contra no, no, no, al menos no van a ser, van, ah, no van a ser en mi equipo, no sería titular ninguno ah, está bien, está bien, está bien. 38 goles en contra, ¿por qué hay que renovar la confianza? no, no, no, me gusta Malcorra, para... Es un jugador interesante Juan no, México. ¿Cuál nombre el Domingo? ¿Mire a fondo? Nada, me gusta, va a correr. El nombre el Domingo, mire a fondo, no estaba. Ah, no, no estaba. Domingo no lo no escucho. Aparte ni está mal que le ponga la pelota en la cabeza a las Torres que vamos a traer. O nah, amor si se que queda. Te... No sé si le queda poco de contrato en México o no estaba muy bien. Era el equipo de Verdad México, ¿no? Tijuana. Tijuana. Sí, sí, su sí. juego interesante claramente. Bueno, eh Vamos, nombre, siempre está bueno. Eh, lo único que en serio se están hablando es de los arqueros eh, por supuesto los de Juan Gutiérrez y después viene la operación eh, retener a Pavone y a Martínez que es lo primero que tienen que hacer no eh, retomarles eh, eh, definir lo que tienen que hacer con Martínez y con Pavone a partir de que termina el campeonato, es decir, te quedas o no te quedas no que venga, que tiro millones, listo. Que yo ciudad, creo que, que, que... si se si traen dos bien. delanteros buenos, me parece que Pavón no debería ser prioridad. No, no pero por eso, pero lo tiene se lo tiene que decir, alto, a su a... contrato alto. No, no sabes el contrato de Pavón. No, no sabes es... el contrato. El próximo contrato de Pavón y no sabes. Pero, bueno, yo... pero a es un contrato alto que te sacas de encima. Bueno, pero por ahí firmo por mucho menos, por la mitad. Yo no sé quién le va a dar mucha papeleta a Pavón, eh. Pavone está muy bien en Venice. Claro Pero eso no quiere decir Que arregle por la mitad Bueno Por ahí arregla Por, por un dinero Que eh, Igual Creo que Para lo que va A ¿no? ganar un delantero Yo no sé cuánto Yo creo que hay que apuntar ahí A dos o tres ventas Un paquete De sacar Cuatro o cinco millones de dólares Sí Están apostando en eso Margarre eh... En Gianetti de Sábato De Sábato y Yamil, Azal, Yamil Azal, Sacar ahí 5 o 6 palos eso, Bajar todo, el sí, contrato de Pabonio Bajar el contrato de Cantero Bajar el contrato de Cubero Bajar el contrato de Asman Bella. Bajar el contrato de Bella Bajar algún otro sí, sí, contrato sí. Y ahí pues ya tenés no, Donde no, sacar la plata no, Para es, incorporar o, o, o, o, o, A ver muchachos A Cesar sabe lo que pensamos No es algo desolador Si hacen esto pues, claro Con todo lo que se va Vos que traer algo Y si es la rada Que fondo, además, Exactamente Bueno, ahora seguimos mañana eh, con algo más, seguramente no vamos enterar de, de esta reunión cumbre entre algunos dirigentes y, y, el, técnico y el técnico de Beres. Chau. Chau.